Grandes y buenos días, gusto s a l u d a r l o c ó m o están ustedes? Todos en la provincia de Osorno. Estamos transmitiendo del 101.5 Radio La Palabra para toda la provincia. Haciendo país, s o l o radio junto a Claudio Salazar. Muchas gracias, Cristian. Un gusto de saludar a toda la gente que ya está en la sintonía, a aquellos que ya están trabajando y también a quienes van rumbo al trabajo. Deseándoles que tengan una excelente jornada, les cuento de inmediato. Son solo 26 los minutos que nos están separando de las 8 de la mañana. Lo primero. A esta hora, como de costumbre, es repasar el pronóstico del tiempo. Y vamos con ello. Cristian, por favor. Sí, efectivamente, en estos momentos hay ocho grados de temperatura en la provincia de Osorno. Van a haber chubasco durante el día, eso se lo anticipamos. La máxima para el día de hoy va a ser de solamente diez grados entre las trece y las dieciséis horas. Los vientos, miren, van a estar a una velocidad promedio de veinte kilómetros por hora. En una dirección noroeste con rachas de 40 kilómetros por hora. En algún momento, ahí a eso de las 2 de la tarde, incluso alcanzaremos los 58 kilómetros por hora en las rachas. O sea, en la velocidad eh, eh, más alta por momentos en la provincia. Hay que tener cuidado con el peluquín y con ese tipo de cosas que tenga colgado por ahí. Amarlas no es una velocidad menor. Y lo otro es que no necesariamente tiene que presentarse en el lugar donde usted nos está escuchando. Obviamente, si está más cerca de las montañas y de la costa, los vientos son un poco más fuertes. Nosotros no estamos en algún bajo, pero también tiene sus altos: altos de ovejería, altos de ramo. Bueno, tome las precauciones del de、eh, caso. Ya estamos listos con el pronóstico del tiempo. ¿Le parece, Claudio, si le echamos una mirada a los t r a s t o s De... Me parece, pero excelente. Vamos a revisar entonces de inmediato los titulares en País Lobo Radio. Estos son los titulares para el día de hoy. Aquí están los titulares. Vecino descubre a ladrón l al interior de su h o g a r lo reduce y lo entrega a carabineros. Llaman a prevenir posibilidad de contraer cólera. Gobierno entrega ranking de marcas de automotrices más robadas en Chile. Esta es la noticia que está esperando Claudio: realizan o realizarán en primera maratón de invierno en Osorno. p e n a s i p y diputado Espinosa denuncian despidos masivos en supermercados Bigger. En Confú se constituye nueva comunidad indígena. Violento incendio afectó a casa d habitación en Purran. Que esto y más a la vuelta de una pausa. Solo veintitrés minutos faltan para que sean las ocho de la mañana. Comenzamos con el detalle de las informaciones. Aquí están los titulares para compartir con ustedes, como siempre, estilo propio, desde el 101.5. Si hay algún hecho que usted quiera reportar, llámenos 2374-40-5290-58. Nuestros teléfonos. ¿Usted quiere reportar un semáforo que no esté operativo, problemas en algunas rutas, en algunas arterias? Y usted quiere darlo a conocer, ya sabe nuestros números. Se los reiteramos, eso sí: 23 74 40 52 90 58. Un vecino de Rahwe bajo retuvo al ladrón que fue encontrado en el interior de su domicilio con una serie de elementos listos para ser sustraídos. El hecho de un lugar. A eso de las 19.55 horas, en calle Concepción 689, de Rago de Bajo, cuando el dueño de una casa regresó a su hogar y encontró la puerta de acceso a la vivienda abierta, además de un vidrio roto en el frontis. Al ingresar, en tanto, hay un v i d e o g r a b a d o r un equipo musical, listo para ser sacado, tras lo cual revisó l a d e p e n d e n c i a encontrando en su dormitorio a un sujeto del cual retuvo hasta la llegada de carabineros. Peligrosa acción del propietario del domicilio, ¿eh? Salió todo bien, era un hombre de 36 años, antecedentes anteriores. No es recomendable oponer resistencia, pero bueno, afortunadamente tuvo un final feliz para este vecino de r a b ü e Bajo. Continuamos. Continuamos, sí, el caso de cola era detectado el fin de semana en Santiago y los nuevos casos sospechosos de portar esta enfermedad encendieron las alarmas en las autoridades de salud, quienes emitieron una serie de recomendaciones a la población con el fin de evitar cualquier posible propagación de esta mortal enfermedad en el país. En Osorno, el director del Servicio de Salud Osorno, el ingeniero Marcelo Larrondo, realizó un llamado a la población. Para tomar una serie de simples medidas en torno a la prevención, luego del primer caso que se registra, como decíamos, en el país, después de 13 años. Beber siempre agua potable o, si no se dispone de ella, hervir t o d o el agua de consumo. Lavarse las manos antes de manipular los alimentos, antes de comer y después de ir al baño. Y manipular cuidadosamente los alimentos, evitando la contaminación cruzada con alimentos de riesgo, como carnes y pescados crudos. Algunas de las recomendaciones entregadas entonces por el director de servicio para evitar el cólera.、Me、explico inmediatamente: ustedes saben lo, ¿usted sabe lo que es la contaminación cruzada. Sí, correcto. ¿Cierto? Esto es cuando, por ejemplo, usted está, tiene la mano limpia, el producto que está manipulando está limpio, pero usted toma un pedazo de carne, por ejemplo, y、eh, lo, lo, lo saca, no sé, la envoltura, no lo saca a su mano, y lo deja en otro lado para usarlo. Y de ahí sigue tomando、eh, el elemento que tenía limpio. Ahí cruzó. La, lo, lo sucio de la carne con lo que tenía limpio. Eso se llama. Es muy simple, pero eso. Es, generalmente, eso pasa en la cocina. Generalmente, con los utensilios de cocina, cuando usted está cocinando, está utilizando un cuchillo para cortar la carne, a lo mejor ocupa después, sin lavar el mismo cuchillo, lo ocupa para picar verduras. Allí ya está produciendo una contaminación cruzada siempre que, que haya algún tipo de bacteria. ¿Sabes dónde se da mucho que es como muy simplona, pero te pasa? ¿Ya? Es cuando tú compras una manzana y no tienes para lavarla y la, solamente la pelas. Exactamente. Entonces la gente dice, no, pero no la lavé, pero la pelé. Sí, pero es que. Iba cortando el cuchillo, iba cortando la cáscara sucia, Y iba repartiendo al interior al toda interior, la sucia. Claro. Contaminación cruzada. Cruzada. 19 son los minutos que faltan para que sean las 8 de la mañana. ¿eh? Perdón, se me fue un tiro.、Sí. ¿Qué me dices tú, gobierno? Entrega ranking de marcas automotrices más a robadas en Chile. Es bueno que lo entreguen, pues un ranking de los 20 modelos automotrices de auto, obviamente, más sustraídos por los delincuentes a nivel nacional. Entre los que destacan las marcas Nissan, Toyota, Chevrolet y Subaru. Imagínate,、ya. dos de las marcas de autos que tengo yo. Claro, <risa> la Toyota y la Subaru. <risa> la máscara, sí. Eh, entregó el subsecretario de prevención del delito Cristóbal Lira. Yo no sabía que había un subsecretario de prevención del delito. ¿Pero、Lira. cómo no sabías no, eso? No、ah. Cristóbal Lira se llama el hombre. ¿eh? Para formular un llamado a la ciudadanía a exigir、eh, mejores y más efectivas <risas> medidas de seguridad contra r o b o s a la hora de adquirir un vehículo delito que afecta especialmente a la clase media y que puede traer aparejado delitos contra la integridad física de las personas. Afectando a todas las personas sin distinción de clase social. Ya. t e has fijado que este fue un gasto innecesario de salida? ¿Qué manera de no decir nada en esa frase? Sí, por eso no le presté mayor atención. No, pero... Le roban a todos, especialmente a la clase media. Eso nomás quería decir ya. Claro. Siguiente información proporcionada por Carabinero. Durante el primer semestre de 2011, las marcas y modelos más sustraídos por los delincuentes son el Nissan B16. Sí, el Nissan B16. Y Centra. Y el Nissan Centra. El Nissan Centra. Le sigue el Toyota Rap 4. Ah, í sí que no, no, no, Ah, no, y c a y el Toyota Rap 4. No, el Yarisí.、Sí. Ya.、Yeah. El Toyota Yarisí.、Sí. El Chevrolet Aveo. Ya.、Yeah. Chevrolet Aveo. Aveo. <risa> y e la churro l famosa Chero de los Doubles. Loop. Loop. o、no、s sé. Oye, ¿sabes qué me trataron de robar el espejo de la camioneta? No sé si fue de, de allí. ¿De allí? Le、sí. hicieron fuerza. Le hicieron fuerza. A lo mejor lo pasaron a l l e v a r No, no, se le metieron un. Una cuestión. Un, una herramienta. Una herramienta. c o s a firmada. Bueno, llegando a sumar、eh, entre estas cuatro marcas, estamos hablando del Nissan B16, el Nissan、yeah. s e n t r a el Toyota Rap y el Toyota Yari, el c h e v r o l e t Aveo y el c h e v r o l e t Loop. Llegando a sumar estas tres, estas cuatro marcas, más del 38%、uh, del total de automóviles denunciados por robo、mucho. en los primeros seis meses de este año. Tanto, para, tanto para desarme como para cometer delitos、sí. y también para hallarlos a un uni. <risa> El total de denuncias por robo de vehículo alcanzó en la primera mitad de 2011 a las 17.681 unidades.、Uh, ¡Qué cantidad! Yeah, ¡Qué cantidad!、Yeah. Es harto, guacho. Harto. Por modelo, los vehículos más sustraídos durante los primeros seis meses de este año son el Nissan 16 con 1.382 unidades robadas, el Toyota Yaris con 718 denuncias por sustracción, la camioneta c h e v r o l e t Loop con 698 robos, el Subaru Legacy con 693 y el Nissan Sentra que ha sufrido 658 robos. Eso es mucho. Hay también otros modelos que nos salieron, pero están ahí: el Hyundai Asen, el Suzuki Swiss. Y el Kia Pride. Ok. ¿Sabes q u e me decían mucho del que usaron acá para robar el cajero? Es, es la Nissan D21. Ya.、Yeah. Que es como lo que se roba acá en el sur, porque los delincuentes le pillaron que es muy fácil de abrir la chapa. Lo hacen con un terminador de paleta. Ya.、Yeah. Entonces, ya lo han dicho la brigada de robo en reiteradas ocasiones que los dueños de Nissan D21、eh, tomen otro tipo de precauciones: traba volante, alarma sonora, tal vez. Algo como un amigo que le s a c a los cables de la batería. <risa> Pero a, a lo mejor algo menos, menos violento que aquello. Pero te a <risa> m a r el contigo Porque a todo esto, el, la Nissan Dimitri que se utilizó para robar el cajero de, de, de. Eso es t r a f u m c i e r t o Sí. Sí. <risa>、eh, ¿Te v a s a tomar los cachos? No, no, no,、vaya. no, no、yeah. nada, que me dio risa la, la técnica de la q e me d r i a No, pero, pero sí es verdad. No voy a decir el nombre porque el hombre. No, pero te、sí, q e m o e n o no, n e p o r e t n t a s p a e n a o la r Se n o j a n se va、no, no、a transparentar un, un ojo morado después. s q u e está diciendo? Ah, la Nissan D21 e que se utilizó en el robo del cajero de t r a f u n Ya. Ya había sido robada, el dueño reconoció que ya había sido robada. ¿Y por, ¿Por qué reconoció? Porque los chicos cuando le hicieron el peritaje. Descubrieron vidrio roto、eh, vidrio ro <risa> vidrio roto <risa> <risa> vidrio roto en el asiento.、Ya. Entonces,、eh, o sea, ya era había... obvio que ya había sido robado. Se, se, habían... ¿Se la habían robado anteriormente? Sí, le habían roto el... la luneta. Una... Ah, ya.、Y、él reconoció que sí. Pero todavía no había tomado ninguna precaución. De nuevo. Ahora tendrá que tomarla. O véndela <risa> Realizarán primera maratón de invierno en Osorno. Esta me interesa. ¿Cuándo?、Ajá. Si llueve, se hace igual. ¿Ya? Deporte se puede hacer en todo momento. ¿Quién、Allá. dijo esta frase? Allá estamos. ¿Quién dijo esa frase? El gobernador. El rorro. -ro. El rorro. No, el gobernador Rodrigo. Gado, que en este momento la, la. ¿Cómo se llama? La encargada de, de comunicaciones.、Oh, como... El Roderí. El r o r r o Tengo、eh, un hombre donde coloca el ojo, coloca la bala, dijeron. El gobernador Rodrigo Caguas, en referencia a la primera maratón de invierno, dijo eso. Si yo d e s e h a c e igual, deporte se puede hacer en todo momento. Este es un evento deportivo que se realizará el próximo sábado 27 ¿Ya? de agosto. Ah, que a tiempo para prepararse. ¿Mm? Y que pretende llamar la atención de que se puede realizar actividad física durante todo el año y no solamente durante el invierno. Me equivoqué, ¿se dieron cuenta? Que se puede realizar. Todo el año y no solamente en verano.、Eh, Eso sí. Esa, esa, esa. Oye, tú vas a ir. Que no puedo, tengo la rodilla mala. Es que, ¿Sabes que yo puedo correr? Ya. Lo, lo he hecho, he salido a correr c o n m i h i j o pero después el, el dolor en la rodilla, como no tengo el menisco, choca hueso contra hueso.、Ah. Entonces mientras corro, no tengo ningún problema, pero después me vienen los dolores. Ya. Entonces, en el mismo sentido, el director del Servicio de Salud, el ingeniero Marcelo Larrondo, explicó que la actividad se enmarca en el programa Elige Vivir Sano bajo el concepto Mueve tu Cuerpo, programa que busca la adopción de estilos de vida saludables en la población. Que según la encuesta nacional de salud 2010, más de un 30% de la población presenta índices de sobrepeso. Sí, hay gente que está sobrepeso. <risa> Estamos a doce minutos, solo doce minutos de las o c horas. Es como dice un colega: hay gente que es muy mentirosa. Y ni te chupilcas para decirlo. <risa> <risa> Espérate un poquito que quiero alargar un poquito este tema porque hay unos datos que son、eh, llamativos. Dice: Queremos demostrar e en este invierno también se puede hacer ejercicio y no esperar que llegue el verano para empezar a bajar esos kilos de más. Por eso queremos invitar a todas las personas de los hornos, a la familia, a este recorrido. Que tendrá una extensión de. una maratón. de una extensión de tres kilómetros y que contará con tres categorías. Todo competidor, senior y una especial denominada gobierno, en la cual participarán las autoridades. ¿Qué te crees tú? ¿Vamos a ver corriendo al gobernador, al alcalde, al ingeniero Larrondo? ¿El director del hospital base? ¿Ah? ¿Vamos a ver a los del de gobierno regional corriendo acá? Los veremos en pantalocillos s cortos. Pueden usar buzo también, ¿eh? eh ¿Veremos alguna autoridad femenina también? De...、Ah, asumimos que también, ¿no? ¿Qué podría ser de la. Dama, ¿Habrá representante de autoridad femenina? Uy, no hay autoridad femenina, no ¿sí? sé. ¿Representante de la CUT? Mauricio Navarrete, representante de la CUT, corre la maratón. Ah, sería bueno, ¿no? ¿Te imaginas ahí las autoridades? Claro que Porque sí. Porque dice que va a haber un. un... Una especial denominada Gobierno, en el cual participarán autoridades. Ya. Los colegas de prensa también podrían participar. También podríamos hacer una sección especial.、Claro. Gillo hace suma, con Velázquez nos dicen acá.、Eh, para ir tirando el grupo. Para ir tirando el grupo, sí, correcto.、Eh, ¿Lo otro que iba a decir yo? No, me sé? no sé qué sería. No, pero es que,、eh, disculpando, a no le habremos colocado mucho con el tema maratón. Pues、¿Y cómo le.? ¿Puta le... una carrerita nomás? ¿Una carrerita? ¿Por qué son tres kilómetros, guacho? o l a maratón? ¿Oh? Una maratón de tres kilómetros. No, no le. Bueno, oiga. Maratón. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Eh, bueno, se、eh, entiende decir, la maratón de tres kilómetros, yo creo que. Una maratón podría. m s Le hemos colocado por lo menos doce kilómetros, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿Y dónde parte? ¿De ¿Dónde parte? ¿No dice? 27 de agosto, 10 de la mañana, en un esfuerzo. Pero no dice dónde. Asumo que partirá de la gobernación. 20 vueltas a la plaza. Una cosa así podría ser, ¿no? p a r a no cortar el c h á c h i o Ok. Ya. <risa> solo nueve faltan para que sean las ocho de la mañana. Solo nueve, solo nueve. Penasib y diputado Espinosa denuncian despidos masivos en supermercados Bigger. Sí, la presencia de la ministra del Trabajo e v e l é n Matei y profunda modificación del artículo 161 del Código Laboral, que permite el despido de personas por necesidad de la empresa, están pidiendo a la Federación Nacional de Sindicatos de la Cadena de Supermercados Bigger ante un masivo despido de funcionarios registrado durante las últimas semanas. En compañía del diputado Fidel Espinosa, los dirigentes de los trabajadores encabezados por el presidente local, Roberto Nahuelpan dieron a conocer cerca de cuatrocientos despidos de trabajadores, en su mayoría mujeres, con una larga trayectoria en el supermercado, que fueron sacados en forma irregular, según ellos, entre ellos y entre ellas embarazadas, opera operarios con licencia médica, con ferido legal e integrante del comité paritario. Estas graves irregularidades cometidas por esta cadena de supermercados Bigger debe ser conocida por la ministra del Trabajo, dijeron. Quien se comprometió, también lo comunicaban ahí en la conferencia de prensa, al momento de asumir esta cartera de gobierno, están en terreno junto a los requerimientos. Por eso es que ellos esperan que esté acá. Estuvimos ahí, hubo ¿eh? uh, momentos de tensión, lo decimos. Está el comunicado completo、eh, nos enviaron de la FENAFIC y el diputado Spinoza ahí en www.pailobo.cl. También están algunas fotos y también está la declaración en video del diputado, si usted quiere escucharlo. También el video muestra ahí q u i é n e s estuvieron presentes en la conferencia de prensa. Hubo.、Uh, Yo creo te voy a ser sincero, yo creo voy yo a que hubo sorpresa por parte de los dirigentes por la agudeza de las preguntas de、eh, la prensa. ¿Mm? Me parece bien que realmente se deban cuestionar algunas cosas para poderlas clarificar. Porque se le preguntó si esto era ilegal, ¿qué e e l l o estaban reclamando de la empresa? Se le preguntó: No, pero que esto está mal, pero mal, ¿cómo?、Eh, clarifiquemos: ¿Ilegal o es una irregularidad? Entonces se llevó un conceso que no es ilegal porque se están,、eh, digamos, se están、eh, ajustando la ley. Ahora lo que ellos reclaman es que echan a 400 y contratan a 400 pero part-time. Y generalmente estos part-time están alrededor de los 88 mil pesos, me parece, que le están pagando. Pero también es por, es por la mitad de la jornada. ¿Te acuerdas que te lo, lo comentaba un poco el día de ella? Bueno, vamos a ver qué pasa y si viene la ministra de Eileen Matei, que ellos le dieron un beso, se lo vamos a comentar después de las 8 de la mañana. Estaban dando una entrevista y le pasaron a dar un beso. Y ella le pareció muy simpático. Buena respuesta, la ministra. No se nos jugó ni hizo escándalo. Todo lo no, ella lo respondió. <risa> Estamos a seis minutos. Solo seis minutos. No se s t á n separando de las ocho de la mañana. Continuamos con informaciones. Sí, en el sector de Cofune, en la Comuna de San Pablo, este fin de semana se constituyó oficialmente la comunidad indígena Santos Catrigual. Junto a dos asociaciones indígenas del sector urbano, concretando así 42 comunidades. La ceremonia se llevó a cabo con la participación del alcalde Omar Alvarado, la concejala y consejera nacional de Conadi, Emilia Nullado, y el concejal Alonso Rivera. La idea de conformar esta comunidad nació de la inquietud de los vecinos del sector, manifestó Lucila Peralta Vázquez, presidenta de la comunidad indígena Santos Catrigual, quien junto con agradecer la presencia de las autoridades a esta reunión, agregó. Que trabajarán primeramente por optar a una sede social. Por su parte, la Consejera Nacional de la CONAI, Emilia a Nuiao, l d dio a conocer la importancia de constituir esta organización en la comuna, como también el desafío que tienen en adelante para conocer con mayor profundidad sus raíces. Y lo conversamos con Claudio, ¿no? de lo de Gustavo, que nos sí, sigue、correcto. enviando información. Agradecemos, a Gustavo, vamos. Gustavo, no te voy dejar a dejara m e d r e n t a r por estos par de tontones ahí. s u b i é r a m o s bien todas las cosas que me han dicho a mí me han dicho de todo. Y no, ni siquiera he borrado los comentarios. Porque al final, ¿sabes qué? Es que esto es como. Al final logras que más gente apoyes un trabajo cuando hay algún par de trabos que te c u e s t e n ¿No? Porque uno está haciendo un trabajo.、Y、en el caso de Gustavo Barri, Empurranque. Y esto va a quedar en el podcast. Él no recibe ninguna remuneración por parte de lo que está haciendo. Es solamente la voluntad de informar lo que está pasando en su comuna. Bueno, les cuento. El, un siniestro se declaró pocos minutos antes de las 17 horas de este martes en Calle Riquelme, número 445, en el sector de. Un segundo que me llegó un, un correo. De. El barrio Estación, esto es en la comuna de Porranque, en la ciudad de Porranque, e s p e c i s a m e n t e Según antecedentes recabados por Gustavo, el siniestro afectó una vivienda de material ligero de dos pisos, la que resultó con serios daños debido a la acción del fuego. Según、eh, vecinos, el incendio se habría iniciado en el segundo piso y se distribuyó rápidamente por el resto de la casa debido a la gran cantidad de viento que esa hora afectaba el lugar. En tanto, el techo de la vivienda. Originalmente de tejuela, había sido revestido con planchas de zinc, lo que dificultó enormemente la labor de bomberos, quienes en poco más de 40 minutos lograron、eh, controlar la situación.、Eh, según se informó, la casa habitación. Era arrendada por un matrimonio quienes perdieron casi la totalidad de sus enseres. En tanto, el personal del SAMU、eh, debió atender a una de las personas que habitaba la vivienda, una mujer de la tercera edad, que habría presentado un cuadro de asfixia debido al humo. En el lugar, trabajó la totalidad de las compañías de bomberos de b u r r a n q u e y no se informó de seguros con pormenor. Conversamos con Gustavo nos envió video... ...hay un video. Demuestra el video lo, lo fuerte que fue el tema del incendio. Y, y nos comentó fuera de micrófono, pero lo vamos a decir igual. Eh, eh, las palabras que tuvo para con bomberos que r e a l i z a siempre una labor、eh, ahí.、Eh, Gustavo también fue bombero, circunstancias de la vida, no ha podido seguir、eh, siendo voluntario,、eh, era voluntario que no son, ¿no? y evaluaba muy positivamente el trabajo que está haciendo bomberos en, en Purranquia. Cuando、llega información a través de Wilson González, un joven de 16 años que quedó imputado anoche por su posible participación en un homicidio. Situación ocurrida en r a g u e Alto, nos cuenta Wilson. Según el informe policial, a eso de las 23 horas, funcionarios de la subcomisaría de r a g u e Alto concurrieron hasta calle r e c i f e con Sao Paulo, donde encontraron el cuerpo sin vida de una persona adulta no identificada que presentaba lesiones notorias en su rostro, además de claras evidencias de haber recibido un golpe con algún objeto contundente. Junto a esta persona se encontraba un joven de 16 años, identificado con sus iniciales como YSHP. Quien realizaba maniobras de reanimación a la víctima. Tras el empadronamiento del sector carabinero, recogió versiones de un testigo respecto de que el agresor habría sido justamente el joven que se hallaba en el lugar. Toda vez que momentos antes, y al escuchar ruidos de pelea y al ver por la s ventana s de su domicilio, pudo apreciar que el señalado golpeaba con sus pies la cabeza de la persona fallecida. Tras este relato, que l avionero detuvo al joven para ponerlo a disposición de la justicia y develar su posible responsabilidad en el hecho. Mientras que en el lugar trabajó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, quienes se encontraban en el horno por labores propias de la especialidad. Estamos a solo un minuto de las ocho de la mañana. Vamos a hacer un breve corte publicitario. Ya estamos con más País Lobo Radio. Hemos vuelto los vasos, son las 8 o 2 minutos. Saludamos el día de hoy a Santa Natalia. 8 grados de temperatura el día de hoy, chubasco durante todo el día, viento noroeste, velocidad propañada, 20 kilómetros por hora, rachas de hasta 40, ahí a eso del mediodía, a eso las d o de la tarde, incluso hasta 58 kilómetros por hora, alcanzarán los vientos en algún momento, cortito y preciso. Chubasco, le reiteramos durante todo el día, así que tomen las precauciones del caso, tenga cuidado que se le dé vuelta e l paraguas. La máxima está para el día de hoy registrada, a eso de las 13 horas y va a durar hasta las 16, 10 grados temperatura. s Vamos a tener、sí. acá prácticamente el trópico.、Mm, si me están escuchando de una radio amiga, por favor que me llamen al celular. 529058. Gracias. Es que, que para v a r i a tiene problemas la página de la radio amiga. Entonces, Ya.、Yeah. No, no puedo acceder y tengo que e n t r e c a r información y no, no puedo hacerlo. Reiteramos para la gente que sigue sumando en estos momentos. Ah, ¿En qué radio estamos hoy día trabajando? ¡Ah! <risa> no s a r e t a r el jefe. Fuimos el otro día al desayuno. Estamos en el 101.5. Lógico, ¿no? Juan Carlos. En radio de la、estudio. palabra. Oiga,、eh, no le iba a contar, le iba a repetir la información que d u v i m o s recién. De la gentileza de Wilson González. ¿Usted no sabe quién es Wilson? Pero mire, usted tiene que entrar a la página w ww. www.país, tal como suena del país,、eh, país Chile, país, país ¿ya? Sin acento, sin a país, con S, lobo, uno solo, -O -O. l-o-v-larga-o, punto cl, punto cl. No vamos a explicar por qué se llama así,、pues、ya, ya, ya, ya no vale ni la pena. Usted entonces va a ver a todos los que hacen posible que estemos entregando información durante todo el día. El primer natural soy yo, de, de, de, de izquierda a derecha, tal como se lee. Después viene Juan Pablo, después viene Claudio Salazar de c o r b a t a después viene Don Mando e l Santana Pacheco, y al medio, al medio está Wilson González. Una chaqueta de cuero del año 80. ¿De cuero de antílope? Sí. <risa> Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es el quinto. Está justo en la mitad porque somos diez. Ya. 6, 7, 8, ¿no? Ah, me olvidé que,、eh, Vamos a cambiar la foto de、eh, Andrés Mujica porque Andrés,、eh, sus admiradores nos mandaron una foto para que cambiemos la foto de Andrés Mujica, así que lo vamos a cambiar. Así que le, le estamos tirando muchos años. Tiene mejor perfil, dice. Sí, tiene mejor perfil. Ah, pero nosotros le m o s c o n t a r lo que nos envió Wilson, nos cuenta que un joven de 16 años quedó imputado anoche por su posible participación en un homicidio, La situación ocurrida en Ragüe Alto. Según el informe policial, a eso de las 23 horas, funcionarios de la subcomisaría de Ragüe Alto concurrieron hasta calle Recife con Sao Paulo, donde encontraron el cuerpo sin vida de una persona adulta, no identificada hasta el momento, que presentaba lesiones notorias en su rostro, además de claras evidencias de haber sido... O haber recibido un golpe con algún objeto contundente. Junto a esta persona se encontraba un joven de 16 años, identificado con las iniciales como YSHP, quien、eh, realizaba maniobras de reanimación a la víctima. Tras el empadronamiento del sector, Carabinón recogió versiones de un testigo respecto de que el agresor habría sido justamente el joven que salía en el lugar. Toda vez es que momentos antes, y al escuchar ruidos de pelea y al ver por la ventana de su domicilio, pudo apreciar que el señalado golpeaba con sus pies la cabeza a la persona fallecida. Tras este relato, el Carabinero detuvo al joven para ponerlo a disposición de la justicia y develar su posible responsabilidad en el hecho. Mientras que en el lugar trabajó el personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, quienes se encontraban en los hornos por labores propias de la especialidad. Ok, ok, allí hemos compartido entonces la información, los antecedentes que nos ha proporcionado Wilson González con respecto a esta información. Nosotros vamos a pasar a revisar la prensa de circulación nacional. Por ejemplo, ya lo destacábamos hace algunos minutos junto a mi colega del beso que recibió la ministra Matei. Claro, Lolo Frescolín le robó beso a ministra Matei. Pues sin ninguna falta de respeto, dijo sorprendida Evelyn Matei. Esto lo consigna como principal información las últimas noticias. Oiga, y otra cosa de las que llama la atención, y es bastante curioso por lo demás, de una persona que fue detenida en el centro de Temuco, en la región de la Araucanía, puesto que tenía muchas ganas de ver la final de la Copa América, pero con una buena calidad de imagen del terminal de buses de Temuco. Aprovechó el descuido de uno de los encargados de, de custodia donde se guarda el equipaje para sustraer de allí un LCD de 42 pulgadas. Salió sin ningún problema desde el terminal de buses, lo instaló en su casa, miró el partido y hace cuánto, uno o dos días fue detenido en el centro de Temuco. Llegaron los oficiales policiales hasta el domicilio del sujeto donde estaba aún instalado el LCD y otros artículos de algunos robos anteriores, ya que el sujeto tenía prontuario, tenía antecedentes de otros delitos cometidos. ¿eh? Mire el querubín. Sin el ánimo de alarmar a quienes están en la sintonía, sabemos que hay mucha gente que, que se toma como muy a pecho las informaciones. Claro está, nosotros recabamos mucho antes de entregar datos importantes y muy relevantes, pero hay otras personas que simplemente largan datos así como así. No sé si será el caso o no, pero esto lo consigna el diario La Cuarta, dice, Indonesia y Chile están unidos por Cuco a un gran cataclismo. Junten miedo. Expertos de ambos países predicen dos terremotos monumentales. Ahora cualquiera lo podría decir, vienen dos terremotos. ¿Por qué se lo digo así? Porque estos expertos, tanto de Indonesia como de nuestro país, dicen que podríamos estar esperando nuevos movimientos tanto en nuestro país como en Indonesia, pero no dicen cuándo. Entonces, ¿cómo lanzar la información así como así al boleo? No sirve de mucho. Pero según. Eh, de acuerdo a lo que ellos analizan, a la cantidad de energía acumulada、eh, en Indonesia como en Chile también, se esperan dos nuevos movimientos de proporciones. Uno para cada、eh, lugar de. Ya mencionado, Indonesia y Chile. Ahora se dice que como、eh, el sur,、eh, la zona centro-sur, ha tenido movimiento, para nuestro país sería en el norte grande. Simplemente son las opiniones de dos personas que anuncian esto, pero. No tienen no, certeza no, pero, de cuándo. No va, tienen certeza. Va, por eso yo decía que pueden anunciar cualquier cosa si al final no están diciendo fecha. Y para nadie va a ser un, un misterio que tarde、si、fuera o temprano acumular... va a haber otro movimiento. Claro, si fuera por acumular energía, hay varios aquí que e s t á n y a a punto de remotearse.、Pues. Ocho de la mañana, diez minutos. ¿Hoy te han robado un beso alguna vez? A ver.、Eh, si te han robado uno, eh, eh, te aconsejo que digas que hace mucho tiempo. <risa> sí, hace mucho tiempo. <risa> que te rogaron un beso. ¿No、sí. te lo han devuelto? Estoy tratando de cobrarlo. ¡Ah! ¡Galam! ¡Viene, viene, i e n o c h o diez! ¡Ocho, diez! ¡Ah! ¡Qué macho que me salió, eh! Mira cómo me, manda, me mandan las c o s a s llenas de h u e c o s <risa> Oye, eso está lleno de huecos. Oigan, espacio s vacío. s e s p a c i o s sea, en blanco, perdón, perdón. Perdón, saludamos nuevamente a Natalia. a g a r e r o t que hay que saludar a Natalia. Ya. Vamos a contar y transparentar parte de la conversación, Claudio. Voy a ir agregando algún comentario de, de, de lo que estás viendo tú ahí.、Okay. Pero vamos a ir、eh, haciendo. Ayer nos hacían r e c o r d a t o r i o que nos comprometimos, es verdad que yo me olvidé y de repente me comprometo a t o n t e r a Que. No, no, comprometer un poco lo, lo que se ha hecho durante el día en, en prensa. Hay gente que le gusta y uno le cuenta que. Ya. ¿Qué hicimos? De, de, después hay que salir de aquí, ¿qué es de nuestra vida? Claro, ¿dónde、si、no, se pierde? ¿Dónde nos perdemos? No,、eh, ¿qué hicimos ayer? <risa> ayer saliste de acá y. No, no saliste de acá. No, pues me quedé acá un rato con Alejandro, estuvimos conversando fuera de micrófono. Respondiendo preguntas, imagino. Resp sí, analizando situaciones internas. internas y, y, y, interna y externas. Y conversamos un, un tema que yo no tengo empacho de decirlo, yo soy un, un crítico de la programación radial、eh, local. Eso lo saben en, en todos los medios donde transmiro. Principalmente porque de repente. Eh, es muy difícil diferenciar, y, y ahí v a como lo curioso: que nosotros usamos retorno, retorno es la práctica e s c u c h a r nuestra radio o, o lo que estamos sacando al aire. En este caso,、claro. nosotros hemos puesto un audífono, ¿cierto? Un clor... Y de repente,、eh, yo le contaba a Alejandro que、eh, antes usaba un, un reproductor,、eh, o sea, estas radios portátiles,、ya. que me h a b í a regalado mi hijo,、sí. y ya no lo usaba porque no le servía el día de t n t i n MP3. Claro, entonces. m o regalado... claro. Toma, papá, ahí tienes tú, ¿no? Y la pantalla estaba mala. Ya.、Yeah. Entonces yo no veía la radio. ¡Se me perdía la radio! <risa> Entonces yo tenía que despachar la noticia para otra radio, no para esta. Y, y no podía pillar la radio. Y trataba de, de, de, de identificarla. Y es re difícil. Porque hay mucha s radio s diciendo como lo mismo. Tienen como el mismo modelo, el locutor, el tipo que da la música. ¿Ya? Entonces, como que que te cuesta un mundo tratar de identificar. Tienes que, como es que. Y si tiene r u i d o ambiente, te dice, chuta, esto, qué, ¿qué radio será esta?、Claro. ¿Esta será la mía? Ahí, <ríe> ahí, eso era la conversación. Luego, de acá, pasamos un ratito a una radio amiga, saludamos a a n d r é s m u j i c a que ya estaba trabajando, a Juan Pablo Angulo.、Eh, de ahí nos fuimos a la C de la CUT, eso que queda ahí en Bilbao 850, ¿te acuerdas que lo dijimos? Ya.、Yeah. Ahí el diputado Espinosa junto a lo de Fena, Fena, Fena. Fena Pits. Porque la Federación Nacional de Trabajadores del v í a Sí. Llegamos y no había nadie. Estaba la manía de una colega de otra radio. Penasivo. ¿Cómo se llama? Penasivo. Penasivo. ¿Y las,、eh, con C? Con S.、Sí. Supermercado. Ah, supermercado. Mira que soy tonto. ¿Y? La... ¿Y? ¿Y? No sé, está para que suene, ¿no? <risa> <risa> bueno, o y e ¿sabes qué le va a hacer un comentario? Y para todos esos p r e s a s ver lo delgado que está el diputado Espinosa. s e está preparando para la maratón.、Eh, yo creo, le va a ganar al gobernador. g o b e r a yo creo que vamos a tener que ponerle e m p e ñ o de ahora en adelante, porque aquí un mes p a s a volando y en, en, en, en tanta reunión, y el hombre subió, el gobernador ha subido de peso, ¿eh?、No、Se lo digo, o e l gobernador ha subido, yo cuando lo vi asumir estaba mucho más cargado. Es propio de los c a r o s que lo, lo, lo mueven tanto y tanta comida, tan, tanta g a l l e t i t a suelta. Claro. Bueno, y ahí estuvimos con lo, los colegas. Uy, está bien de caída esa sed, hombre. En el video que sale en. No pude, no pude resistirme. En el video que sale en la declaración del diputado Espinosa sobre el tema del v i g g e r y a lo conversamos,、eh, mostré cómo están la... una, una ventana. Pues, hay dos ventanas las dos ventanas están ta prácticamente tapiadas porque están rotas los virios. Es triste. Es triste la, la sede donde se dio la comunicación. El cielo s o t a que. Y eso que de segundo piso ha caído agua.、Eh, hay goteras presentes. Y ahí mostramos parte del, del, del video. Y la conferencia se hizo ahí, y tiene una especie de, de altura la pieza. ¿Cómo se llama? ¿Tarima? Donde se subieron ahí.、Eh, eso está muy bien. Pero lo es simpático es que las sillas donde te acogen son estas sillas como universitarias. ¿Qué Estas sillas que son para dejar los cuadernos. Vienen como con el escritorio opuesto, como con un brazo para que tú pongas. <risa> y, ah, no sé cómo decirlo. <risa> se me tupió la cosa que oiga、eh, no, no es culpa de ellos pero no habrá un lugar de, no hay alguna autoridad que justamente el diputado ahí que andaba diciendo c h i c o está bien a marchar esta sede podría yo a、ah, colaborar con un par de de cine、sí, más o menos、eh, bueno ¿no? que porque parecimos de colegio bueno pero、eh, quería comenzar y de ahí d ó n d e nos fuimos、ah, ahí a h nos anunciaron que a lo mejor marchaban y de ahí que me fui a hacer yo Ah, no, me fui a hacer el, el, el, el video, a hacer un recorrido por la ciudad, por el, por el centro. Oye, supe que rogaron aquí una boutique. Ya.、Yeah. Y por alguna razón、eh, se nos pasó botado. No sé si algún colega lo tendrá. La boutique se llama Chocolate. Ah. Esta que queda en Cocra antes de llegar a Carrera. Una boutique, r í a boutique t i e chocolate Oye, comprado en una, Cochran, ¿sí? e Ramírez、boutique? y Carrera. ¿Has comprado alguna b o t i q u e ¿Eh? Sí, pero para ti, no、ah, porque la s b o t i q u e son como mujeres, no es cierto. ¿Sí? No hay b o t i q u e de varón, Uf, a mí me equivoqué. No, no ignoro que sea de boutique para varón, a lo mejor me madrugo. A l mejor. mejor. Bueno, ahí hay una boutique bastante、mmm, llamativa. t a m b i é n l l a m a t i v a siempre ha a traído mucho la dueña de esa boutique. Es una descendiente de árabe, pelironero, l i s o Yo me acuerdo de verle muchos años y ya sacaba suspiros.、Eh, y ella tiene ahí una boutique con su marido. Le va excelentemente bien, tengo entendido que de las más prestigiosas. Y el fin de semana、eh, llegaron. Malandrino durante la noche y rompieron la reja, echaron y robaron 7 millones de pesos en p i l c h a s por decirlo, de alguna forma, ¿no? De, de ropa de vestimenta. Y pasó v o t a d o como ese robo, ¿no? Yo, ¿no? yo no lo tengo, ¿tú te acuerdas de, de, de que yo lo haya mencionado? No, no, no, no. Ayer me dije, oye, ¿y qué modo el robo de la boutique? e el robo de la boutique? ¿De cuál boutique, güey? Me lo dijo un, un paisano así, a la p a s a d a ü e No era como. No era un colega y uno pudiera decir.、Eh, Podría decir, no sé, me g a n t ó el Una que envío. p e la cosa q u es m á q u é más. ¿Qué más es eso? o más tuvimos? Tuvimos el incendio ayer en la tarde, no me acuerdo.、Más. ¿Qué me iba a comentar de la última noticia? ¿Tú tenías algo destacado ahí? Ya lo comenté. ¿Ah, tú destacado ya? Ahí pensé que. Sí, no, sí, ya, ya está todo listo, está todo conversado. No, simplemente estaba mirando las historias de. de los. que fueron afectados, de las víctimas ante la masacre, dice, en las últimas noticias. Una niña que estuvo relatando. Eh, vía teléfono, somos v e i n t estamos e escondidos entre los arbustos. Hay tiroteo, no sabemos qué está pasando. Bueno, está, aún, aún no, no dan con el paradero de esta niña, pero está、ah, entre, entre las víctimas y desaparecida. s Poco antes habló con su madre, después con una cadena de televisión, y solamente les decía: Puedo murmurar, estamos escondidos, somos v 0 c h t e e r r i b l e Está desaparecida desde entonces. Y así, una... me parece mucho que Noruega tenía un, un, un problema. Ayer estuve escuchando varias entrevistas a periodistas de,、eh, de otras cadenas、eh, internacionales, estamos hablando de España, que se yo, que lo entrevistaron en Radio Nacional y ahí quedaron las grabaciones. Están en Duna.c las l grabaciones, ¿eh? por si acaso usted quiere revisarlas. Un embajador también de allá y explicaba cómo habían funcionado los noruegos. Los noruegos, si bien. Usted no, no ubica a los noruegos, yo le hice una frase y usted se da cuenta cómo son todos los noruegos. Son descendientes de los vikingos. Yo trabajé por una, una organización noruega. Y lo simpático es que, que uno no tiene asociado a los pueblos indígenas, pero ellos dicen: Nosotros también tenemos indígenas y nos muestran sus indígenas y son como caricaturas de, de lo que uno ha visto en las películas, que son tremendo s gringos con trenza, parece que están disfrazados. Pero ellos son vikingos. Su, sus indígenas, su gente de su tierra ahí, son así: un metro noventa. Eh, rubios y de trenzas y faldas. Bueno, el, el cuento es que ellos decían que que ha choqueado mucho, pero que las legislaciones, bastante como a ellos no les, como no les pasa mucho, s u l e g i s l a c i ó n e s algo、eh, no es tan drástica, ¿Ya? porque parece que lo máximo que le pueden dar es como 21 años. Es como ocho, ay, y sacaban un cálculo, bueno, algo sucio, pero era como 84 días por cada víctima muerta. ¡Uf!、Uh. e n t o n c era s e como muy poco. ¿eh? Bueno. parece que iban e a juntar más pa, Oye, para totalizar. Oye, te quiero sacar un poco de ese sí, tema y te llevarte、no、al tema de la tecnología. Tú que manejas bastante el área computacional, porque en las últimas noticias también figura esto: el notebook más potente del mercado y con pantalla 3D. Ahora,、eh, entre las características, 640 GB de disco duro. 640. 640. Sí, bueno, es que las películas de 3D necesitan mayor capacidad de almacenaje. Ahora, cuando una persona va a comprar un notebook, ¿qué características debe de, de considerar a la hora de comprar un notebook? Porque hay gente que dice, ah,、oh, no, es que este por él. De repente miran el, el, el tema precio, n o pero hay gente que nos informa antes para el trabajo que van a desarrollar para el equipo que más acomoda. Siempre da un consejo al revés, a lo mejor voy a c o n t r a p e s lo que te dice, pero voy a terminar ahí mismo. No, no, no sienta que te contraigo. Pero siempre hago la pregunta: si, ¿cu ¿con cuánto dinero? Co Porque nadie、no、ni infinito. Claro. Nadie、no、ni infinito en términos de plata. Es ya, ¿cu ¿Cuánto quieres invertir? Entonces, ¿cuál es tu máximo tope? Y entonces la gente me dice: Mira, quiero 400. Es una de las preguntas que más respondo.、Eh, 400 mil pesos, ya. Ahora, ¿para qué lo quieres? Y ahí hago la pregunta: ¿para qué lo quieres? Para tener la cámara. No, mira, es que.、Eh, Lo quiero para enviar correos, revisar,、eh, cuál es tu trabajo. Generalmente me pregunta gente que n o hace mucho con el tema. ¿no? Ya.、Yeah. Y yo le digo, bueno, con 400 mil pesos te, te sobra. Te o sea, salen tres. Te salen tres. Porque en la práctica los computadores de, Los o c m p u t avanzan d o r e s a tres generaciones por año. Por lo tanto, el computador que el año pasado era top top, este año ya ha sido rebasado tres veces. Entonces, ha avanzado mucho. Entonces, bueno, me v e a gente que hace correos, qué sé yo, que se llevó, que no, lo, no usa para jugar ni para edición de video. Eh, la mayoría de los computadores hasta 300 mil pesos de las marcas Lenovo, eh, HP, eh, Samsung y Toshiba, 300 mil pesos con eso les basta y les sobra. Ese equipo quintuplica la capacidad que tenía un computador hace dos años atrás. Un computador de mesa, l o sea, son fantásticos. O sea, no tienen nada que enviar. Lo que pasa también es que nosotros,、eh, como usuarios, porque dicen, no me quedo chico y la mayoría de las veces es mal uso. Es mal uso, o sea, le, le ponen todos los programas, le ponen tanta tontera que el computador se rebasa. O sea, tiene un límite. Tú puedes comprarte un computador de un millón de pesos, lo he visto, computador de un m i l l ó n de pesos y anda como una chancha. <risa> Entonces, me dicen, oye, el tuyo cuánto costó? El mío costó con 300 mil pesos, ah, pero anda más rápido que el mío, y editas video s y subes notas de cuenta de internet. Y m o le digo, porque lo tengo lo justo, lo tengo para eso. ¿Te f i j a s Hay otro computador en la casa, por ejemplo, que lo usa a mi hijo para jugar. Pero e s o está para jugar. El mío no, yo empiezo con. Eh, no. Eh. Suelta ahí. O si quiere instalar un, un juego, le digo ese. Pero me des des desinstala del otro. Ay, pero papá, no, uno el otro. o s a hecho una alternativa a los chicos que ha servido mucho en la casa? Yo o que como consejo son los juegos online. Ya. ¿Sí? Incluso yo reconozco que jugaba siempre uno que se llama Quake. Eh, que es un juego que, que, que es una especie de soldado del futuro y uno corra s y se juega. Y yo lo juego por internet, ahora no lo tengo instalado en el computador y juego con, con gente de otros、bien. lados del país. Ah, mire qué bien. Con ahora, ahora, con respecto a este notebook que yo le decía, con pantalla 3D, 640 GB, las ventajas y desventajas. Es, ventaja es un avión, su procesador,、eh, memoria y tarjeta de v i d e o son top. El efecto 3D se logra muy bien en películas y juegos. Ahora, las desventajas. Es un equipo tosco y pesado. Es raro que ocurra esta mezcla en un notebook Sony. Su precio es solo para los que gustan mucho de las imágenes en 3D. Yo creo que es un chiche. ¿Eh? Hay un、eh, computador que se llama Pocket. ¿Ya? HP Pocket. Cuesta un millón dos. Ya. Y la única gracia. Es que metieron todo una, en la caja cuadra. d a Entonces, de repente, es un chiste tonto. Lo vi el otro día una, probando en alguna tienda. Por ahí. Usted tiene que medir. r s、sí, a b e qué le puede sacar más partido? s Comprando una buena cámara web. Comprándole accesorios, a lo mejor, que son más interesantes que potenciar、eh, un, un, un, un computador tan caro. ¿Sabes qué quería ir a otro punto antes de que、okay. se nos pida el tiempo?、Eh, saliendo de la tecnología.、Eh, ¿Viste la p e l e l e s la nueva serie de Canal 13? No, la verdad que no. ¿Sabes qué? Me dio un ataque como de. <ríe> me, me tengo sentimientos c o n t r a d o s con p e l e l e h Porque、eh, los protagonistas, después de quedarse s a n t e s deciden robar. Ya. Y entonces, en la primera parte, para unirse, para darle, para darle firmeza al argumento,、eh, hay varios diálogos que justifican el robo. ¿Ya? y dentro de esos diálogos está, por ejemplo, ¿cuánto crees que te va a durar tu miserable indemnización? Saque el chilenimón. s Le dice, vale la pena intentarlo. Le dice, tendríamos que trabajar 15 años para ganar esta plata. ¿Y de qué sirve tener los papeles limpios? Son los argumentos de estos padres de familia para cometer un robo. Y, y, y de ahí me v i n o como una conchacción, ¿eh? ¿eh? Porque uno ve esto en la serie las series gringas. La s j u s t i f i c a c i o n es para el robo. o i Incluso en una película donde están todos los que roban un casino, ¿te acuerdas? Hay uno, varios actores. Pero no se había visto esto acá en la televisión en que, se, que la serie se tratara de ladrones y que se justifique、eh, la acción delictual. Porque de alguna forma invita a que todos los cesantes tomen y digan: Uy, después viendo la novela, es cierto, o ¿eh? Un robo y podría quedarme tranquilamente en la casa por un buen tiempo y dar tranquilidad. Mal que mal, nunca los pilla, a Porque parte del argumento pasa por ahí y dan una, una serie de claves. Yo asumo. Que la novela t e r m i n a r en que estos chicos están arrepentidos, van a volver todo y que van a pasar unos años en la casa y después van a ser felices comiendo perdices. O, o que hay una moral e j a Pero en ese proceso, mientras dure, se e s t á dando varios argumentos para cometer delitos. Ahora, no sé si tú sabías, yo tampoco sabía, pero hace muchos años atrás me, me enteraba que、eh, Hollywood tiene un, un, una especie de, no sé si reglamentación、eh, legal en, el, en, en, en decretos propiamente tales. Pero le impide que los malos ganen las películas. Tienen que, que, que tienen que ganar los buenos. No pueden ganar los de malos sentimientos. A lo mucho pueden dejar los finales abiertos. ¿Te fijas? Donde, como, como hay una película de j otra h n v o l t a donde mata a mucha gente, q u e sé yo, y bueno, de otra vuelta, al final sale, el, se le acaba todo el plan, pero el, el tipo arranca. Pero es como lo máximo de lo malo. Y lo otro, que tampoco en las películas gringas se permite ver a un niño morir. Y eso, y eso pasa no solo en las películas, teleseries, todo como que ahí, apuntan ahí. a que siempre los buenos tienen que triunfar. Sí, pero en el caso de Hollywood es eso. O sea, aquí me llama un poco la atención aquí. ¿Por qué ¿La, la, la música? Por los finales f e l i z Ah, por los finales f e l i z Ya, y porque nosotros ya casi, casi estamos despidiendo el programa. Lo otro, ¿te acuerdas que le, le contamos de la m a n e s w e a t y el, el Brown? Ah, Felipe Brown. Br Felipe Brown, que lo pilló con la a m i g a el mismo día e l cumpleaños, noche, se le d e s a p a r e c i ó e l marido. ¿Se le ha desaparecido al marido a usted o no? En la noche así se va a acostar con el marido, después despierta y, y lo pilla por ahí. ¿Y tú qué andas haciendo? Vino a tomar agua, medio s é y había más <risa> visitas en la casa. ¿Ah? Este no tuve nada que decir, parece que lo pilló en la, en la pieza con otra niña. Oye, lo de la Adriana Barriento, ¿te s acuerdas que lo andaban diciendo que tenía un gorro de chinchilla? Ya. No era de chinchilla. ¿No? De era con chilla. Ajá,、ah, ah. 14,990 cuesta el gorrito, es sintético. ¿Esta anduvo acá o no? ¿Quién? ¿Cómo La, la, a se llama la.? Ay, me olvidé cómo se llama a d r i a n a Barriento? Sí, s anduvo acá o no. Parece. Parece, un pub, parece, ¿no? parece que sí. Lo otro,、eh, ¿se, ¿se acuerda usted de James Dean? Para la gente que tiene como 85 años, s a h Claro、era? que sí, James Dean. Sí, este cabrón duró, duró nada y se volvió leyenda. Y a y se mató en un vehículo. Ese vehículo va a volver, es un Porsche. Un ya, Porsche. un Porsche、eh, Va a volver a la. Lo van a volver a montar. Me refiero al, a l construir. Pues entendí. Oye, ¿qué tú crees esto de.? ¿Cómo le va a ir.? ¿Te tiráis una apuesta como le a i r a Alexis Sánchez? Va a estar difícil la, la pelea para Alexis, considerando que hay jugadores de, de gran nivel en el Barcelona, más aún cuando él es el recién llegado. Pero tiene que luchar allí por su titularidad con Pedro y con Villa. Con Villa está más difícil. A Pedro le puede doblegar la mano y, y ser titular. Ahora nada se sabe, de acuerdo a la gran inversión que se hizo por Alexis Sánchez. Puede ser una buena carta a jugar. Ojalá ande bien. Me atrevería a decir que sí, va a andar bien. Ahora, el, yo creo que el, el, es l el, tan sólido el, el Barcelona que podría hacer su juego sin necesariamente tener que meter mucho gol. ¿Te fijas? Haciendo pases, haciendo、bueno, buenas b u e n asistencias. a s Podría servir de nuevo. Ahora, la gente dice: ¿y de dónde r e c u p e r a la plata? Oiga, creo que ya llegan un tercio r e c u p e r a d o la plata solamente con lo que se va a vender en las camisetas. La publicidad, todo lo el demás. El concepto de marketing. Sí. Así que por ahí gana, es un negocio redondo. Y Oye, son particulares pero, los dueños. En definitiva, terminan ganando todos, ¿eh? porque hasta el club de, de los inicios de Alexis Sánchez recibía como 200 millones, ¿eh? por, por concepto de la formación y todo eso. Oye, sí, eso no, y no tienen ni,、no、ni sede s o c i l donde se forma. Claro, y 200 millones. <coughs> ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Sabes que un amigo me dice, es que una, una cosa tan chilena? Dice, no, aquí se van a quedar con plata. Yo creo que le van a llegar los 200 millones y se van a pegar una. No, no, yo creo que van a llegar los 200 millones y, y van a aparecer todos los socios. Sí, s e ñ a r de socios. Es que alguien debería, debería, el mismo Alexi, no sé, hablar con alguien,、eh, palabrear, el mismo Zamorano, ir a administrar algo, porque son 200 millones para gente que no, no, no puede manejarlo. Yo. Lo, lo discutíamos.、Pues. El presidente va a aparecer con auto nuevo después. Oye, ¿Te acuerdas que lo,、no sé si、lo discutíamos al aire o en, a, en interno con, con Alejandro, que viene ahora, sobre que la gente que recibe dinero de la noche a la mañana no hace nada, no mejora su calidad de vida? En interno, seguramente. Sí, parece que en interno. Yo hablaba de la experiencia que, tuvo, que tuve yo cuando estuvo el boom de la salmonera en Chiloé. Ah, claro. Y, y la gente triplicó su sueldo y no hizo nada más que engordar,、eh, endeudarse, llenar de chiches. Yo no sé, porque fui a casas que, que el televisor era enorme o el equipo era enorme y el piso era de tierra. O sea, no había ninguna proyección. Y esa gente después cayó el tema del s a l m ó n y iba ahí mismo donde estaba, no sabía qué hacer con el dedo. Llegó la hora, 8.30 de la mañana, le agradecemos que esté junto a nosotros. Gracias por la c i n t e t i z a c i n Estuvimos en el 101.5, en el control, las palabras, el comentario, en la buena onda. Eso s repetidos. En los comentarios. Cortados cuando se s a c a solo el audio. <risa> ¿Ah? Claudio Salazar Aisbel. Gracias su por s u servidor, lo... el mutro, el que da vueltas las palabras, el dialéxico, ¿Ah? el difuso, el nunca bien ponderado, Cristian l o ¿Ah? Me dicen el disperso. ya.、Y、saludamos a Natalia por última vez.、Eh, mañana nos encontramos nuevamente en el 101.5. Gracias por acompañarnos.、Ah, estoy hablando así como hablan los de la radio de Santiago. <risa> ya. c Ya viene Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla. a